Estimado público, amigos del boxeo, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar comienzo a una nueva velada de Boxeo Planeta. En el Rincón Rojo, con un físico propio de quien es amigo del gimnasio. Ciencia, excelente. Técnica y defensa, muy equilibrado. Enjundia para ir a buscar la pelea, de lo mejorcito. Y reflexiones, a veces da gusto, tiene momentos de una esgrima boxística notable. Lo hace a través de su comentario. Es el señor Damián Casino. ¿Y quién te habla, Luis Parpacel? hace lo posible para entregarte la apreciación que creo tener, dentro de todo, más o menos aceptable. Puedo acertar y equivocarme, somos seres humanos. Y hoy creo que vamos a polemizar con mi amigo Damián Casino. Le vamos a poner un poquito de... Es decir, en lugar de, de... Nos vamos a meter en el infighting siempre y cuando él me deje. Porque él es un hombre de, de, de media distancia. Si ¿sí? me agarra a la media distancia, me limpia. Pero yo me tengo que meter abajo porque estoy veterano. Tengo que trabajarle ahí en el infighting. Hacer lo que puedo Mucha cintura. Voy a ver si puedo. ¿eh? Voy a ver si puedo. Pero si vos estás del otro lado y amás esta actividad, sabés que con nosotros aquí, en la 88.9 Radio Gran Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, donde quiera que estés, lo que hacemos, lo hacemos de corazón, informamos a nivel local, nacional e internacional, con lo que pasó y con lo que viene. A nuestros anunciantes, gracias enormes por seguir apoyándonos y ahora te saluda un amigo, el capo. Si leíste boxeoplaneta.blogspot.com, Y habrás tomado la decisión más acertada, porque es en blog lo más rico que hay en el firmamento boxístico, no tengo dudas. Acá y en muchas partes del mundo. Damián Casino, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Luis? Bueno, eh, ¿qué eh... Viene? ¿Vos ¿Viste? Estoy en el rincón, rojo, Lo veo ahí. que está con una sí. adrenalina especial el día de hoy. Bueno, especial, bueno, vamos a ver cómo, cómo se va desandando este programa. Yo tengo una eliminatoria, yo voy a ser como Luján. Quiero ganar, ah, quiero Bueno, quiero, quiero, bueno me, parece, creer, me parece muy quiere bien. ¿Quiere con con Berto? Bueno. Me yo parece no sé muy bien, me parece Luján. muy bien. Bueno, Luis, eh, comenzando este programa número sí. 55 de Boxeo Planeta. Ah, oh, 55. Oh, sí, no. señor. O Se ha recordado la chacarera del 55. Y sigue, y sigue Boxeo Planeta adelante, esto es, el, es mérito... Eh, justamente de, bueno, de quienes hacemos este programa, pero sin lugar a dudas de los auspiciantes que nos dan la posibilidad ¿no? de poder respaldar eh, económicamente este espacio. Eh, posteriormente le vamos a estar agradeciendo, bueno, la gente de Fase, Casa Zunino, de Brollos, eh, Brollo, Thompson y Williams sin lugar a dudas, Olimpia Deportes. Eh, a todos ellos eh, que hacen posible que Boxeo uh -huh. Planeta salga al aire todos los miércoles de 20 a 21 horas. Les recordamos las vías de comunicación. Eh, te podés comunicar aquí a la, a la emisora, el 424-2769, o nos enviás un mensaje de texto al 156-418-262. Tenés la posibilidad de escuchar donde te encuentres en el planeta a través de www.radiogranrosario.com.ar Hemos tenido mucho boxeo el fin de semana, viernes, sábado, eh, con el amigo Parpacelli. Estuvimos tirando... Nos nosotros nos golpeamos con los mensajes. <risas> Parpacelli me manda una cosa, me dice, eh, sí, sí. no, le digo en una oportunidad cuando estábamos viendo eh, bueno, la pelea de, de Oscar el Salvaje Pereira señor, que vamos a estar sí, desarrollando señor. toda esta velada, le digo, me sí, parece sí, que viene mal, sí, me parece sí, que sí, está sentido el hombre. Y claro, sí. cuando respondió, Parpacelli sí. me tira un mensaje, no tanto. Y, y bueno, cuando vuelve a caer, le, ahí le rematé yo, le dije, viste, eh, claro, que, viste claro. que estaba nocao. Bueno, sí, yo lo eh, no encontraba sentido, y vos lo veías nocao, y es claro. decir, creo que había un poquito de cada cosa y finalmente se dio como decías vos, que estaba indudablemente enocado y no pudo aprovechar eh, ese momento en el que puede derribar a, a Ángel Aguirre en este caso. Pero bueno, vamos a ser prolijos y vamos a ir desandando en función de cómo se fueron dando los, las veladas, ¿no? ¿Cómo no? Este, Déjame y, que agradezca a la gente que, que está entrando en el blog, que estamos viendo a través de... Bueno, aquí en la 88.9 tenemos la posibilidad de trabajar con, con nuestra CPU y estamos viendo que entra gente de todas partes del mundo a, a www.boxeoplaneta.blogspot.com gente de Baja California, eh, Colima, Distrito Federal de México mm. bueno, eh, Texas, eh, la, la zona sur de Estados Unidos, eh, Alabama, Florida eh, también tenemos gente de España, ¿alcanzás a ver Luis ahí? Eh, sí, la señor. gente que está entrando de España. Eh, uh -huh. Por ejemplo, la gente de, de, de Málaga, eh, de Asturias, de Pontevedra, eh, y bueno, mirá vos, de Tarragona y de Sevilla. Tarragona, el ahí amigo, el amigo Galletti, familia. Sí, hemos estado en comunicación no hace mucho tiempo con, con Raúl. El abrazo grande para él y para toda su gente. También el saludo bueno, a Pablo Sarmiento, eh, que está ya ah, ahí nomás de, uh -huh. de pelear... Eh, Bueno, Sergio Maravilla Martínez este sábado va a estar combatiendo. Sí, señor. Eh, Pablo Sarmiento estuvo pasando y dejándonos eh, su opinión aquí en Boxeo Planeta. Toda la suerte para el Team Maravilla Martínez, claro. ¿eh? A quienes sabemos que habitualmente se interiorizan a través de boxeoplaneta.blogspot.com eh, como Mario Arano, como Néstor Yuria, eh, como Chiche Leonard, como, como tanta gente. Enrique Sánchez. Este, Enrique Sánchez, Enrique Sánchez. Digo Enrique Sánchez. Me viene a la memoria la palabra traición. Traición, igual. Bueno, ya, ya vamos a tener la posibilidad poner, de tenerlo a Enrique aquí en, la, en los sí, estudios. ¿eh? Sí, sí. También me acuerdo también de, de Edgardo Sabino, una rica nota. Me sí. dijeron, che, que estuvo bueno en el tema de Estuvo, Sabino. bueno, bajado el programa y tuvo mucha repercusión, sí. muchos comentarios eh, de lo que fue, bueno, lo que dejó el árbitro Sabino aquí en, en, la, en los micrófonos de Boxeo Planeta. Quiere trabajar el hombre, dijo lo suyo. Ah, sí. eh, se llama... Su apellido es Vergara. Ah, Vergara. Es el presidente de la Comisión Municipal de Boxeo de la Ciudad de Rosario. ¿Y ejerce eh, la presidencia y, como corresponde o no? Eh, bueno, yo quería eh, tomarme la, la, no, la atribución, porque en realidad los dos sabemos qué cosas pretendemos del boxeo. Me refiero a Damián Casino y Quién te Habla. Eh, queremos un mano a mano con el amigo Vergara. Bueno, ojalá ¿Ven? sea Así esa, que esa si posibilidad. Así si usted ¿eh? Vergara está escuchando, o algún allegado de Vergara está escuchando... Eh, Un mano a mano, aquí en el estudio, una nota, eh, café de por medio, donde usted quiera, porque los micrófonos están abiertos para usted, para usted y para toda la gente del boxeo. Y usted tiene un lugar de privilegio y tenemos muchas preguntas para hacer. Sí, También. señor. ¿Querés que tenemos alguno de los titulares? Eh, eh, Viste la pelea de Bermúdez Bob eh, eh, Vamos a estar comentando también algo sí, de eso Vamos sí, a analizar, sí, vos tenés tu perspectiva no, no. Yo sí. tengo la mía, no coincidimos Sí, Me sí, voy sí no, venimos. No, en estamos en estamos, algunos estamos... aspectos sí, ¿Ah, sí Yo quiero ah, plantear no no, pensé que estábamos totalmente... no, yo, no, no, yo quiero plantear Algunas cosas que tienen que ver con, con, con, con La esencia del boxeo no, Que tiene no, que no. ver con la equivalencia, que tiene que ver Con quién da ventajas, este Y de repente un nombre sale de, de casi del anonimato a ocupar espacios importantes, incluido en el, el, el medio de la ciudad, y llama claro. la atención, ¿no es cierto? Este, como la tarjeta de Palmieri, que yo puedo estar de acuerdo ah, con que ganó Jessica, pero, acabó, qué, pero no qué, por 10 puros. ¿Qué pelea vio, no la ese, hombre? La tarjeta, ¿Qué pelea vio ese hombre, qué pelea vio ese hombre. Sí. Bueno, Morales eh, le contestó a Maidana. Eh, sí. Eric el terrible Morales, eh, bueno, Maidana, después de la pelea que hizo sí. con, con Petrov. Eh, dice que lo quiere ahora a Morales con tiempo a prepararse bien y Morales dice que no bueno ya vamos a tam también comentando todo lo que dijo sí. Morales que no lo quiere ahora porque dice que Maidana en este momento sí. no, no es atractivo Eh, allá en sí, Estados Unidos un para poco, pelear con Morales le lo veo, un poco de sí, miedo, me parece que sin, ¿le tiene miedo? sintió la, el rigor de la pelea el último rival ¿Vos de... sabes que me, me, lo que estoy sí. analizando eh, muchas veces charlando con colegas y decían vos sabés que la, lo, los que han peleado con Monzón prácticamente Monzón los retiraba del boxeo sí, por el, el bueno el desgaste que le producía cada combate sí, sí. y me parece que Los que pelean con Maidana me parece que no salen del todo bien en, en, en los combates. Les cuesta le queda, repetir. Le queda una mella. Sí. Eh, sin lugar a dudas de, de que ha mandado a, a más de uno al hospital después de cada combate. A Morales, a, al mismísimo Kang, eh, ni hablar de Víctor Ortiz. Eh, eh, así que, Periodi... bueno, Maidana sí. despierta algo. Periodísticamente a, a se dice que uno de los gestos más importantes que puede tener un periodista... ...es citar la fuente. Ah. Y yo voy a citar la fuente... ...donde escuché decirle al señor... marcos René, el chino Maidana... ...que donde hay buena bolsa, allí estoy... ...y si tengo que sacrificar el fin de año... ...lo voy a hacer... ...con el último rival que tuvo Amir Khan... ...por ejemplo... sí sí eh, ...con el mismo Amir Khan y con quien sea... ...esto se lo declaró en el programa... Eh, que habitualmente tiene en, en una emisora colega, a Carlitos Irusta. Nada ah, más y nada menos. Justo sí, lo, sí. lo agarré, lo tomé. Suelto Maidana, dijo. ¿Dónde está la bolsa? Yo Ahí lo, voy. Lo que veo, y, y la verdad que Maidana, en ese sentido, nunca lo vi cambiar de opinión, es que no elige rivales. Puede ser que su entorno trate de, de cuidarlo en algún combate, como en este, por ejemplo, pero no creo que Maidana le haya le haya dicho no le a Morales. No, no, no. Es un boxeador que pelea con cualquiera, como nos tiene acostumbrado eh, nuestro rosarino Sebastián Iron Luján, sí. que jamás eligió rival, sí. siempre fue a pelear de visitante y, bueno. y a llevar por delante a los a los púgiles que le tocó combatir sí, eh, y eso que... tiene mucho mérito, cuidado pues que, los que los que vemos y queremos al boxeo, eh, sabemos distinguir cuando un boxeador no elige rivales eso es muy importante y es hora de que se le empiece a dar el valor Que, esto que tiene... debe tener ¿eh? no que... Pongamos las cosas en claro como son sí. eh, También vamos a estar teniendo Boxeo en Combat Space Vamos a desarrollar eh, eh, Toda la, la jornada de boxeo Que va a ser este primero de octubre Sin lugar a dudas Sergio Maravilla Martínez se va a estar enfrentando A, a Barren Al, al inglés ajá, ajá, sí señor sí. Este, este sábado también Vamos a, a tirar toda esa información Eh, la, la camionera Re Alegre perdón eh, Va a estar también Defendiendo eh, Por tercera vez eh, Su título Hay mucho material Mucho, eh... mucho material, sí, señor, sí, señor. El abrazo ¿Qué para... opina usted? Y ya vamos entrando Un poquito ¿El en ritmo eh, La pelea de Oscar El Salvaje Pereira Con el boxeador Aguirre Bueno, eh, en primer lugar Yo creo que la presencia Del de, de, de, de Salvaje Pereira aseguraba indudablemente eh, pelea de, de jerarquía. Ángel Amado Aguirre, el hombre de la plata, eh, que venía de noquear a Bonani, que acusó 62 kilos 850, que tiene 28 años, que ahora su palmarés dice que ganó 8 combates, que perdió 5, y que tenía 4 knockouts y ahora tiene 5. Combatió con Oscar el Salvaje Pereira, que acusó en la balanza 63 kilos, 100, que tiene 26 años. Y el palmarés muy rico ahora es de 24 ganadas, 2 perdidas. Había ganado 15 de ellas antes del límite. Y que es el, el sparring oficial del Chino Maidana. Este combate que había sido planteado a 8 vueltas, y cuyo árbitro fue Jorge Basile, eh, fue por lo menos para mi gusto y creo que para muchos colegas, la pelea del año. Y la pelea del año tiene que ver especialmente especialmente con este, el inicio del, de, del combate, donde había una luz pequeña para Pereira, una segunda vuelta realmente por demás de atrayente. E indudablemente eh, en la cuarta vuelta, donde cayeron los dos, eh, uno dijo, bueno muchachos, este, basta para mí esto es en realidad estar bien entrenado este tener noción de lo que significa ir a buscar la pelea tirar todo lo que se tiene desde la potencia, desde el golpe de poder desde la grima boxística y eh, creo que como bien dijo mi amigo Damián Casino El salvaje Pereira tiene por lo menos para seis meses de descanso. Yo creo que amerita la revancha. Bueno, ellos este, verán si, si existe la posibilidad de esta revancha. Pero lo de Oscar, el, el salvaje Pereira y Ángel Aguirre fue indudablemente un peleón. Y atención entonces con Ángel Aguirre. Que venía con un palmarés que desde un principio con 7-5 no no no no parecía como algo realmente demasiado importante. Lo único que llamaba la atención era bueno, no creo a Bonani, que Bonani es indudablemente un boxeador por lo menos de mi predilección en función de que es un, es un buen boxeador, un buen boxeador. Pero habrá que replantear en la carrera de Oscar el Salvaje Pereira, el hombre de mal abrigo, este cómo eh, retomar eh, la carrera boxística porque fue muy duro, muy duro. ...este combate y muy dura esta derrota, caló hondo en, en, en el salvaje Pereira... ...como así también en todo su entorno, para mí fue un peleón enorme, enorme... ...cuando yo lo veía sentido, Damián, que tiene también un olfato de aquello... ...me dijo, este hombre está nocao de pie, y el boxeador que tiene orgullo... ...que tiene Conkey, que tiene potencia, sacó aún en esas condiciones... Qué Un par de sacó, ¿eh? potentes impactos que dio por tierra con Ángel Aguirre. Pero claro, como estábamos muy sentido, no pudo definir, no pudo cerrar el combate ahí. Y Ángel Aguirre, que estaba pleno, que había probado que el salvaje había sentido sus impactos, fue en busca de lo que finalmente sucedió. Un final de pelea realmente memorable. De lo mejor que he visto este año. Eh, bueno Luis, eh, respecto de ese de, del combate de Oscar el Salvaje Pereira me parece que estuvo eh, muy mal eh, el rincón eh, Chaparro eh, quien estaba, uh -huh. quien es el técnico de Oscar el Salvaje Pereira me parece que demoró eh, cinco golpes de más en tirarle la toalla eh, alcancé a ver eh, a través de, bueno, viendo la pelea posteriormente y en forma más detallada que eh, atinó a mirarlo a Natalio Carrera que estaba al lado Y, y Carrera le dio como la veña para que le tire la toalla. Me parece que ahí hubo algo que no, no, que no lo, no que lo claro, veo bien, no, que que no... no me parece que le haga bien al boxeo. Sí. Si bien eh, Carrera estaba dentro de la organización de, de este evento, justo junto a Sebastián Contursi y la gente de Maidana, uh -huh. quien, es, eh, quien organizó todo este evento... Eh, vi eso y realmente no, no, no me cayó del todo bien porque siempre tratamos de pregonar aquí en Boxeo Planeta por la humanidad del boxeador y me parece que tanto el árbitro Basile que estuvo eh, muy lento en la actitud eh, lo dejó golpear mínimamente cuatro o cinco golpes de más al salvaje Pereira que no tenía más nada que hacer estaba muy sentido el hombre eh, había que haberlo sacado antes para protegerlo y para que pueda tener una recuperación más rápida de la que va a tener, porque me parece, como decía Luis Parpaceli, eh son seis meses mínimo de esto, Luis, una pelea muy dura. Muy, muy dura. Eh, yo comparto con vos, eh, si bien es cierto, muchas veces se dice hay que estar arriba del cuadrilátero, para saber en qué momento decidir o no cuando un combate sigue o, o, o puede continuar, eh, cuándo se recurre al médico y demás. Uno sabe que hay Jorge, en Jorge Basile uno puede tener esa pretensión porque es un hombre eh, con mucho oficio, con mucha trayectoria y debió haber hecho algo un poquito antes. De cualquier manera, bueno, esto fue eh, dos gladiadores frente a frente y un ángel, Amado Aguirre, que de seguir Eh, entrenando, que de seguir evolucionando, eh, puede dar que hablar para mucho más adelante. Dentro de lo que fue, digamos, la, la, la velada, eh, recordemos que eh, Marcos René el Chino Maidana le ganó a Pet Petrov, este, boxeador de segunda línea, estaba planteada el combate a 12 vueltas, eh, pesó el hombre de Margarita 63 kilos 350, su adversario 63 kilos 100 Eh, un palmarés bastante interesante, eh, el de ambos, pero con mucho, mm, con mucho de ventaja para el argentino que tenía eh, cuatro o cinco rivales de mayor jerarquía, que supongo lo que debe haber tenido Petrov en su trayectoria. Fundamentalmente, eh, este hombre había estado radicado en España y no aparecía con todas las luces en los grandes en programas, ¿no? en las grandes veladas. Creemos que. Eh, Marco René Maidana lo hizo en función de ganarse unos pesitos e indudablemente eh, no, no es el gran triunfo de Maidana. Consiguió un par de sponsors importantes, le agregó a su palmarés una peleita más y bueno, y, y ganó ante 5.000 personas allí en Villa Dame. ¿Usted me perdona que lo, lo estoy dejando solo por no, un momento? pero, pero anda, Lo veo que, lo veo que está bien sí, preparado sí, sí. y está tirando golpes de todos los ángulos, sí, sí. pero estaba tratando de, bueno, de tener un llamado muy especial a... Eh, para aquí, para Boxeo Planeta y para todos bueno, los oyentes de, de Rosario que realmente quieren a este boxeador eh, es alguien que ha combatido prácticamente en todos lados eh, alguien que peleó con Antonio Toni Margarito eh, Mijael Coltay Marco Antonio Avendaño nombres que Sergei Sinceruk Jane Murer eh no son ¿Usted qué nombres dice, ¿eh? el, el, el mejor boxeador rosarino Charlie en José Navarro muchos años a esta parte sí señor Charlie José Navarro ¿eh? usted ¿quién? se refiere a ese boxeador que no tiene en la ciudad de Rosario el reconocimiento que merece para mí lo va a tener eh... Hoy por hoy ¿Seguro? va a tener una, una nueva chance de, bueno, de pelear una eliminatoria sí, al título está, del mundo. Está bárbaro, pero el reconocimiento que la ciudad de Rosario a nivel periodístico le tiene que dar y a nivel público, me parece que todavía no lo tiene. Pero lo va a tener. Estamos, estamos en línea con Sebastián Iron Luján. ¿Cómo te va, Sebastián? Eh, gracias por estar, eh, bueno, presen eh, presente en Boxeo Planeta. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, eh, Seba. Bueno... Eh, recién le, le comentábamos a los oyentes que vas a tener una, una nueva chance para pelear por una eliminatoria del título del mundo en la categoría eh, que siempre te vio pelear en la categoría welter y en esta vez en la versión eh, bueno de la Federación Internacional de Boxeo. Eh, ¿Cómo te viene esta eliminatoria? ¿En qué momento te encuentras? Bueno, me encuentro en mi mejor, creo que en mi mejor momento, con toda la experiencia y y bueno, pocas batallas, así que estoy súper bien, y bueno, ya me voy ya me estoy yendo en 20 días eh, me voy 40 días a concentrarme a México y a Los Ángeles, para pelear después en Nueva York así que estamos estamos al caño trabajando con la y mi hermano Pablo Barbosa, y trabajando a full para para bueno ganar esta eliminatoria, y, y tenemos después Andrés Alberto eh, en marzo ¿Qué sabes de Mike John, Seba? No, no, no no sé mucho, pero bueno, ya lo vamos a los guantes y vamos a ver. Sebastián, te saluda Luis Parpaceli, un gustazo escucharte, viejo. Hola, ¿cómo te va? Bien, vos sabés que con relación a, a tu trayectoria, a tu carrera, a tu prestigio, a lo que yo en una oportunidad te comenté, que a mí el título que vos puedas obtener o no No me agrega ni ni me quita nada. Yo digo que vos sos figura estelar del boxeo del mundo y ese es el mejor de todos los reconocimientos que se te pueden hacer. Eh, por ahí ando a veces con un poquitito de bronca y esto no lo tiene que tomar a mal nadie. A mí me parece que en el marco de lo periodístico en esta ciudad se te debe un reconocimiento por lo que has hecho hasta ahora y por lo que vendrá. Este, sí, me sí, parece que lo has hecho yo demasiado. Creo que, yo creo que sí, pero bueno, eh, creo que la gente me va a tener en cuenta, o el periodismo, o me va a ver reconocer cuando gane el título del mundo, que lo voy a ganar. Y si no, bueno, eh, lo que hago, mientras me alcance a mí y a los míos y a la gente que me apoya, me alcanza, de última. Eh, no pasa nada, estamos acostumbrados a, a esto. Eh, Sebastián, vos decías que no conocías mucho a Mike Jones y, y, y lo dijiste, eh, no porque no seas una persona que, que, que carezca de... De, de mínima información, porque no sos profesional ni nada por el estilo, a mí me parece que lo decís desde esa confianza enorme que siempre has tenido eh, en, en tus condiciones en tu sí, sí, sí. capacidad yo boxística no, no me gusta andar mirando tanto los videos ni nada yo quiero pelear, todas las peleas son diferentes todos los rivales hacen diferentes cosas, arriba se plantea siempre la pelea diferente a la anterior, así que eh, me voy a preparar para para para pelear, para aguantar, para para pegar, para boxear y bueno, uh -huh. estoy preparado para todo. Pues sabes que yo eh, quiero eh, también este insuflarte el, el, el, la fe que, que te tengo, ¿no? Este, ¿viste lo la última pelea de André Berto? Eh, miré un par de pasajes así nomás, pero tampoco miro mucho. Eh, yo creo que eh, bien entrenado, bien concentrado, se le puede ganar. A todos, a todos. A, a mí me parece que vos le sí, podés sí. ganar. Eh, coincido, si por eso te preguntado Coincido porque Sebastián preparándose, como, en, como estuvo en la pelea con Castillo, con la cantidad de golpes que sacó en ese combate, eh, haciendo una preparación como esa, me parece que Seba le puede dar trabajo a más de uno, y, y como bien decías vos, te vas a ir a preparar con, con la gente de Margarito, ¿no es cierto? Sí, me voy el 20. 15 días y después 15 días o 20 días al Big Bear de Los Ángeles y de ahí un vuelo a Nueva York. ¿Cómo quedó tu imagen en Estados Unidos después de la pelea con Meligen, eh, Seba? Creo que bien. Super bien, por eso me dan esta chance esta eliminatoria, ¿no? Claro, sí. claro, claro. Porque te habían llamado, le contamos a los oyentes, con una semana de anticipación, no pudiste hacer una preparación bueno, como corresponde, pero sin embargo fuiste allá, le diste batalla y bueno, le, te lo llevaste por nocaut también. Sí, sí, sí. Eh, creo que eso gané por experiencia y, y bueno, vamos a seguir cosechando triunfos. Eh, Sebastián, ¿te imaginaste alguna vez, por supuesto, que te fuera bien en el boxeo? Eso sin duda. Eh, ¿Te tenías confianza y alguna vez pensaste en ser campeón argentino y hacer unos buenos mangos y viajar y demás? Pero yo no creo que vos te hayas imaginado en el lugar donde vas a estar. En la catedral del boxeo del mundo, en, en, en, el escenario donde muy pocos compatriotas pudieron estar, donde sí, brilló nada más y nada menos que el más que... grande de todos los tiempos que fue Mohamed Ali. Eh, sí, creo que ¿Lo pensaste? pocos, pocos poco argentinos y rosalinos ninguno. <ríe> y ahora serás el primero, hijo. sí, sí, seguro. sí, no, pero no, no. sí, me esperaba, me esperaba. Yo creo que tanto trabajo, tanto sacrificio. Eh, a pesar de todo Los lo altos y bajos que uno tiene no eh, Me esperaba llegar ahí Y, y mucho más Creo que, que me, me, me falta todavía Después de eso Falta más todavía Hay una cosa que es muy importante Y me gustó lo que lo terminas de decir Todo el mundo tiene altos y bajos En todos los órdenes de la vida, Sebastián Lo que no todo el mundo tiene Es ese mínimo de autocrítica que vos terminás de decir y creo que si vas a ir al Madison, ahí ya estás ganando un, un, un terreno muy grande y, y ya de, de movida te digo que te mereces la posibilidad de ganar la pelea y, y enfrentarlo a André Berto. Sí, seguro, seguro. Yo igual estoy totalmente conforme con, con mis actuaciones y, y hasta dónde llegue, no al margen de que si llevo al título del mundo o no, pero ya con esto... Eh, por ahí me conformo y por ahí digo no, falta más, falta más sí, no sí. seguro está bien. Yo creo que la manera de llegar es siempre exigiéndose uno y, y querer más el, donde está uno ¿no? charlábamos en preproducción que vos habías dicho alguna vez que te ibas a retirar a los 29 años y que bueno ahora vas a extender tu carrera un poco más eh, seguramente que eh, te encuentras en tu mejor momento no, pero... Te faltó la foto, era los 39. Claro, claro. <risa> está, está bueno, está bueno. Bueno, Sebastián, sí. eh, eh, agradecerte que hayas sido parte nuevamente de Boxeo Planeta. Sabés que este espacio está creado para todos ustedes y, y para todo el mundo que realmente quiera el boxeo rosarino vos sos un referente sos el boxeador que más resultados le ha dado aquí a la ciudad de Rosario y realmente bueno te, te deseamos que te vaya de la mejor manera y seguramente como te dije me gustaría ir a, a, a ver la pelea de título del mundo si pasamos esta esta chance esta que tiene ahora si sí, esta bueno, instancia sí. como él bien lo, anda bien anda me lo decía no, andá ahorrando aquí exactamente Bueno, bueno, bueno, Seba eh, Seba, eh, mejor para vos Pensá que bueno, hay mucha gente que va a estar hinchando por vos Dale el abrazo grande a Carlitos Alaniz A Pablito Barbosa Cuidate bueno, mucho digo, y no está, regales no, nada Acá está hablado mío, Pablito Barbosa ahí le, ahí le digo Bueno, y bueno no, no regales grande nada, a Pablo después. Bueno, acá, acá te lo paso Pasámelo, pasámelo bueno, bueno, bueno, Sebastián, gracias, abrazo ¿Cómo anda, Damián? ¿Cómo anda, Pablo Barbosa? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien ¿Cómo anda, cómo anda su boxeo, cómo anda su futuro? Bueno, mi boxeo ahora está medio parado porque tuve una lesión. Sí, sí. Eh, y estaríamos volviendo en marzo. Eh, estoy tirando unos focos ahora a mi hermano. Estamos ayudando, ¿viste? Uh -huh. Y bueno, ya en marzo volveremos a pelear y bueno, eh, a full. Bueno, me, nos alegramos de que vaya saliendo de, de la. ¿De su cuenta? Bueno, se, se nos cortó la. la, la perdimos la, la comunicación, comunicación. Pero, bueno. pero estaba eh, Pablito Barbosa dándonos, eh, bueno, el un, parecer de. Una linda noticia que es que en marzo vuelve a, la, va a estar volviendo a la actividad con total normalidad, ¿no? Qué bueno este... esto, que Luján eh, tenga una posibilidad nuevamente de pelear por un título del mundo. Ojalá pase eh, a, a Mike Jones y que, y que se pueda dar, eh, bueno, claro, claro. Seguramente que esté la posibilidad sí, sí, sí. de. ...de bueno de volver a, a combatir por un título del mundo. Por un título del mundo, sí señor. Creo que hizo los méritos suficientes como para lograrlo. ¿Eh? Un, un muchacho con indudables condiciones. Hay una, un, una cosa que es muy cierta, ¿no? Eh, no siempre los medios de la ciudad... ...me refiero a los medios gráficos fundamentalmente... ...y muchos programas que transmiten fútbol y otras actividades... ...no le dan el espacio eh, que, que merece esta actividad. Yo soy un agradecido, por ejemplo, y esto lo digo de todo corazón a un programa donde participo en, en el ET8 Radio Rosario rumbo a la cancha, donde me dejan hacer la columna de boxeo Ángel Alberto Granato y Ricardo Barrera y cuánto les agradezco, porque si bien es cierto, no se dispone de mucho tiempo, que se habla también de básquet y demás nos dan un lugarcito a cada uno este tengo siempre la posibilidad de tirar la agenda de boxeo, pero a veces este son un poco flacos los espacios no para esta actividad cuando en tantas partes del mundo este en realidad se le dedica y mucho como corresponde porque es un lugar donde la gente se quiere ganar la vida, donde el boxeo eh, es una expresión, eh, de, digamos, deportiva de, de las mejores. Si se quiere, lo decimos siempre y no está mal repetirlo, es una salida para la vida de muchísima gente y a su vez es una gran fuente de trabajo. Así que teníamos el placer, el gusto enorme, con vos que sos oyente habitual de Boxeo Planeta, de la entrevista con Sebastián Andrés Luján, previo a su combate con Mike John, nada menos que en el Madison Square Garden de Nueva York, eh, frente eh, a un boxeador que él dice no conocer mucho, pero sí conoce, eh, digamos, sus, sus condiciones y ojalá este pueda salir airoso de, de este compromiso. Te recordamos que Sebastián Andrés Luján está cuarto en el ranking de la Federación Internacional de Boxeo y que sus palmares son 38 peleas ganadas, 5 perdidas, 2 empates. 24 de sus triunfos fueron por la vía del cloroformo o por la vía rápida, como suele decirse, y que será semifondo nada más, nada menos que de Miguel Ángel Coto y de Antonio Margarito. Qué pelea ah, también. No tenés por, velado, dorcito tampoco. Bueno, mira, vamos a hacer un paréntesis, querés que hagamos una pausita eh, y, y volvemos y nos metemos en lo de Jessica Bob y Daniel Bermúdez. ¿Cómo no? ¿Eh? Vamos, eh, me parece que tenemos a ver la... la... ¿Podemos reanudar la comunicación? Reanudamos la, la comunicación para, para cerrar con, lo, con los chicos. Eh, este boxeador, Mike Young, eh, no sé si tuviste posibilidad de ver algo de él. Vos sabés que no, no, no tengo Yo mucha información. Yo traté de diferente. verlo. Bueno, es un boxeador eh, bastante aguerrido, lo veo Ajá. duro. Es eh, un boxeador que tiene 25 peleas, 19 nocaut Sí, sí. Eh, pero bueno, es eh, para dar... Eh, Es o sea, para dar... Es picante. Sí, sí, sí. sí. Ahí, ahí retomó Aníbal la, la comunicación con con Sebastián y Pablo Barrosa. Eh, ¿Quién está en el aire? ¿Pablo? Sí, habla Pablo Barrosa. Sí, se cortó Pablito. Bueno, nos, está, nos estabas comentando eh, de, de tu futuro. ¿Vas a volver en marzo? ¿Estás saliendo ya de la lesión? ¿Cómo viene todo? Sí, viene todo bien. Eh, bueno, son cosas que pasan. Yo ya, ya tenía la lesión esta en la vista, unas pequeñas fisuritas y bueno, ahora ya está todo bien. Y bueno, ahora estoy trabajando un poco también con mi hermano sí, y trabajando Estamos haciendo focos Y bueno, en marzo pensamos volver a full Está bien, están enfocados ahora en, en apoyarlo a Seba En esta en esta oportunidad que inmejorable que se le da Por una eliminatoria de título del mundo, Pablo Y yo pienso que Sebastián Luján eh, Es lo primero que es lo mejor que hay acá en Rosario Y que va a ser el primer campeón mundial rosarino Este... Bueno, pero no me hables como hermano, a ver, decime cómo <risa> lo ves boxísticamente a Sebastián Luján... ...ante este Mike John, Pablo. Y Sebastián es un boxeador que ahí no te hablo como hermano. Está Sebastián bien. es un boxeador que con los buenos, eh, él es súper bueno. Se agranda, bueno, el... se, agranda él, lo bueno. se agranda con los buenos. Se agranda con los buenos y bueno, y ahí ustedes ya lo saben que la otra vez lo llamaron... ...estuvimos entrenando 20 días, un poquito menos y ahí lo estaba entrenando yo. Y bueno, y fue y ¿vos viste la pelea aquí? Sí, ¿no? sí, sí, sí, inmejorable, no, realmente. Y él es así, con Matiz fue lo mismo, con rep que fue lo mismo. él él sagrando con los boxeadores bueno, y yo pienso que no como hermano, pero que está estaba, ahora está, tiene toda la experiencia y tiene todo el potencial como para ser campeón del mundo. Está unido el equipo, están eh, están trabajando bien, están eh Eh, todos como, como siempre trabajando a full, ¿no es cierto? Sí, estamos enfocados en esa pelea, lo está entrenando, yo lo estoy ayudando con los pocos Estamos estamos muy unidos y bueno, eh, vamos a salir adelante y bueno, va a, ser, va a ser lo que tiene que ser Bueno Pablo, eh, seguro que vamos a estar eh, charlando nuevamente Eh, con vos eh, y de tu futuro boxístico, eh, el desearle la mejor de las suertes desde aquí de Boxeo Planeta, tienen siempre los micrófonos abiertos y sabés que, bueno, aunque por ahí no nos vemos tan seguido, eh, siempre eh, eh, los seguimos y siempre estamos informados de lo que, lo que le está sucediendo a ustedes, así que, bueno, el apoyo grande de aquí de Boxeo Planeta y agradecerte a vos y a, a Sebastián Luján que, que sean parte de, de este programa de boxeo aquí de la ciudad de Rosario, Pablo bueno les muchas gracias a usted a Damián al otro muchacho que nos está sí Luis. Pablo eh, Luis Parpacelli te saluda yo lo bueno. único que te pido es que no solamente siga trabajando tan bien como vos sabés hacerlo apoyando a tu hermano sino que te quiero ver en plenitud lo más rápido que pueda ¿sabes? y bueno bueno gracias eh, sí yo pienso que vengo Vengo ahora de un buen descanso, que me hizo bien y que, bueno, voy a volver con todo y, bueno, quiero hacer dos peleitas y ya quiero algún título. Muy bien. Vamos a una peleita acá en Rosario y después vamos a donde sea. Cuídese amigo y hágase, pero más amigo todavía del gimnasio. Listo, listo, listo. Muchas gracias y, bueno, ya eh, ustedes son la, la única radio, pienso yo, acá en Rosario que le da... Le da bola al boceo y sí, que, sí. bueno, como siempre apoyándolo a nosotros y que bueno, y al boceo, que lo hace bien, eso fue te, buenísimo. Te agradecemos mucho y con personas como vos y muchos muchachos que están en el ambiente, eh, a uno le da más ganas porque lo merecen, querido. Bueno, listo, muchas gracias. Bueno, bien. bueno. chao Pablo. Saluda a toda la gente por allá. Ha sido Sebastián listo. Andrés Luján y chau, Pablo chau, Barbosa. Chau. Eh, amigazo, vamos al corte. Bueno, cómo no. Vamos a nuestra pausa eh, comercial. comercial, sí, señor. Boxeo Planeta En 88.9 estás compartiendo Boxeo Planeta. En Zona Sur, agente oficial vigía es...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 Muy bien, amigos. Seguimos en Boxeo Planeta en nuestro programa número 55. Eh, hemos tenido la posibilidad de bueno, de charlar con Sebastián Iron Luján y Pablo Barbosa. Qué bueno esto, ¿eh? ¿eh? Realmente inmejorable. Y lo hacemos porque nuestros oyentes se lo merecen. Compañero, ¿Vamos? nos queda ¿Vamos? poco para tirar. Bueno. Hay mucha información. Eh, ¿Usted qué tiene ahí? ¿Tiene el ganador ya, no? Yo los ganadores... tengo los ganadores de... Thompson y William Ahora, ¿por qué es mandan, me, me, Yo saco al aire. Sí, bueno, le manden más mensajes. A, a ver, no, no, ¿quién, no, ¿quién eh, ganó la remera de Thompson y la, la, la obsequios eh, de Thompson y William? El, el obsequio de Thompson y William o Horacio Espinosa? Ah, Horacio Espinosa. Y José Luis Coyani, la remera de Olimpia Deportes. Ah, el abrazo grande a Gustavo y a Walter, ¿eh? eh usted sí, también sí. fue. Ganó en esta usted, usted ganó, usted compitió y ganó una remera de no, Olimpia no, Deportes. No, no. ¿cómo cuénteme gesto, cómo es fue eso. Fue un gesto de Gustavo, ah, porque bueno. yo no tenía, habían pasado 54 programas, eh, le pedí si tenía la gentileza de obsequiarme una para mi uso personal. Me dijo que sí, me mandó una color azul con Ribete Celeste hermosa. Linda. linda como Muy siempre. linda. Bueno. Eh, y siempre te digo, Olimpia Deportes en realidad tiene una clientela enorme porque es lo que tiene que ver con. Los elementos fundamentales para la actividad boxística los tiene Olimpia Deportes. Deportes de contacto, Olimpia Deportes. También, si tus hijos hacen danza, tus chancletas, por lo menos en gran mayoría, Olimpia Deportes, Mendoza 1028. Y en Thompson y Williams, de Córdoba 1060, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la necesidad de la indumentaria de verano, graduaciones, cumpleaños de 15, casamientos, el elegante sport, la ropa informal, está en Thompson y Williams, Ahí el gerente Aristides Bruno, con Matías y quien te habla, te asesoramos de la mejor manera para que puedas vestirte muy bien. ¿Qué le pareció eh... la pelea del Chino Maidana con el, bueno, el Chino... Sar Petrov? Eh... Mientras vos hacías los contactos, yo hacía hincapié en lo siguiente. Marcos René, el Chino Maidana, aprovechó, quiso estar en el candelero, hacer unos pesitos, tuvo dos sponsors o tres que lo apoyaron y mucho... Pero le lo que yo le quería preguntar, ¿le pareció rival para el chino Maidana? No, segunda línea. ¿O tercera línea? Ah, vamos su... Segunda línea porque tuvo ciertas... Era, era, el... que... era, ¿Era un super ligero ah. o un ligero no, pasado? No, como... como usted me dijo, yo comparto. En lo que comparto, comparto. Usted quédese ser tranquilo. Creo que era como usted dijo, pero comprendamos, muchas veces en la carrera de los boxeadores se hacen algunos combates para que pueda presentarse en su terruño, para que pueda hacer unos pesos. Escuché comentarios para... sí. de Pablo Sarmiento, eh, claro, eh, le preguntaron a él qué opinaba de este combate porque el ruso está radicado en España, eh, uh -huh. Pablo Sarmiento, bueno, lo, lo, la familia Sarmiento estuvo en España, eh, Sergio Martínez también estuvo radicado en España, sí. y le preguntaron si conocía a Petrov, eh, sí lo conocía, y bueno, dijo que no era rival para enfrentar a Maidana. Maidana está en un nivel eh, que no, no corresponde, eh, bueno, que pelee con un... un Euro... A nivel europeo, Petrov sí puede combatir pero no en, en la primera elite de, del boxeo mundial como es Estados Unidos y el chino sí. Maidana ya está insertado en ese boxeo y me parece que aguantó lo que pudo el chino cuando empezó a trabajar más eh, compacto se terminó el combate. ¿eh? Eh, pero las carreras bueno. del Saúl El Canelo Álvarez, la de Julio César Chávez, hijo, todas se manejan más o menos de esa manera, Leván, ubicando algunos rivales accesibles, y en algunos casos, como en este, es como para que el chino esté en forma y se meta en la gente. Y también hay que hacer bolsa, mi amigo, porque el chino, reitero, se lo escuché decir, él ahora va por las bolsas, ante quien venga. Y no, quiero claro. señalar lo siguiente. Dígame. En el triunfo de Jessica Bob, sin lucir, frente a Daniela la Bonita Bermúdez, quiero destacar lo siguiente. Yo creo que eh, Jessica Bob tiene una esgrima boxística este, que para mí, por lo menos, es indiscutible. Creo que ganó apenas por un par de puntos. Que Daniela Bermúdez, la bonita Bermúdez, venía de combatir en la categoría gallo, en la categoría pluma. En el palmarés no creo que le haya ganado a nadie importante, pero fue guapa, fue al frente, colocó unos buenos impactos, pero Jessica Bob tenía, frente a sí, una boxeadora mucho más alta, con mucho más peso, e indudablemente a lo mejor no estuvo en su mejor noche, pero creo yo que habrá que esperar que Daniela Bermúdez confirme si realmente es una boxeadora interesante cuando, por ejemplo, ahora se dice que va a combatir en la categoría gallo con Carolina Duer. Ahora, a mí me llama y mucho la atención, y por eso yo hablo de que estoy un poco ofendido con algunos... Este, medios, por ejemplo, como en el diario La Capital, de que me parece bárbaro que la piba Valenti, periodista, haya hecho una nota muy buena con Daniela Bermúdez. ¿Quién fue, fue no tapa? ¿Quién fue tapa, de fue la tapa capital. del diario? Y yo me pregunto, está bárbaro, ¿le ganaste a Jessica Bob? Hay gente que dice que Jessica Bob no le ganó a nadie. Bueno, lo veremos con el tiempo. Yo creo que dos títulos del fuste que tiene ella y la expresión boxista que tiene no es para cualquiera. Pero me gustaría que esos espacios... Esos centímetros y esa, ese apoyo de Daniela Bermúdez no seje, que sea siempre el mismo, pero también para Sebastián Andrés Luján. Porque a Luján nunca se le dio el espacio que realmente merecía y que indudablemente merece. Entonces uno se pregunta, y a veces habrá gente, qué sé yo, que tiene mejores contactos. A mí me solían decir, no en una época, bueno, que había pero... gente que tenía mejores bolsillos o mejores eso sponsors, se aclara... que inflaban rivales. Cuidado que eso se aclara con resultados y, y, y mostrando arriba claro. del ring quién es quién. eh. Este... eh esto esto de, de, se, se demuestra rápidamente, no es que eh, no, también... que vaya por, por una etapa... Una, sí. una se haga un boxeador, cuidado, ¿eh? que el boxeador se hace arriba del ring, entrenando en el gimnasio, eh, guanteando con los mejores. Yo lo vi a Sebastián Luján guantear con el chino Maidana, cuando iba a ir a Epa. pelear con Antonio, Tony Margarito, sí, y te sí. puedo asegurar, eh, Luis, que eran combates, eran peleas esas, no eran guanteos, ¿eh? y ahí está el sacrificio. Las tarjetas dijeron que Estrella tenía 96, 94 para Bob, Milita y 97-94 para vos. Y esta no vos? me la diga, no, no me la diga, no. No, no la, la quiero escuchar, no la quiero, la escuchar, este no es no la quiero escuchar. Este es un burro. ¿Qué, o el, o ¿qué pelea vio este la... hombre? 190. 190. ¿Qué viste, claro, papá? No, está bien. ¿Qué viste? Yo tenía 98-96 y tenía obviamente que ponderar a esta muchachita de Villagobernador Gobernador Galvez. Le, le pregunto, Pero bueno, compañero Parpaceli, sí. eh, ¿no se está desperdiciando la carrera... Eh, de Gustavo Bermúdez ¿No se lo está manejando mal a este chico? ¿Porque perdió en dos con Pedrero? Sí eh, Enfrenta a los mejores, peleó con Jonathan Barros Con sí. Brizuela eh, sí, sí, sí. ¿Por qué De mayor a menor? Sí. Eh, sí, sí, sí. Siganos, me parece que, que, que Gustavo Bermúdez tiene que la, la gente que lo maneja, creo que está su padre En el rincón, eh, mm. tendría que hacer un replanteo Porque, bueno Perdió por nocau en dos ...con Patricio Rey Pedrero, Pedrero sí. un gran boxeador... Pero, pero, pues. ...quien hizo una muy buena pelea con Oscar el Salvaje Pereira... ...aquí en el City Center de Rosario... Uh -huh. eh, tuvo la oportunidad de ver ese combate... ...y que se le habían dado por descalificación a Oscar Salvaje Pereira... ...quien, eh, bueno, había sentido una mano y se quedó en el suelo... ...producto de que después Pedrero tira otro golpe fuera de tiempo y que, bueno, eh, el árbitro en ese momento designó y dijo que, que la pelea se, se terminaba se por descalificación. Pero me parece que hay que cuidarlo un poco más a, a Gustavo Bermúdez, es un gran boxeador, un muchacho que pega muy fuerte, pero me parece que la carrera la han empezado medio al revés. Eh, así y sí, que vamos sí. a ver cómo... ¿Cómo se replantea? Ojalá tenga la posibilidad este chico de rearmar su carrera. En los combates complementarios de la velada que comentaba mi compañero Luis Parpaceli, eh, se enfrentó bueno, el sanjuanino Mauricio Chucky Muñoz, le ganó por nocao en cuatro al cordobés Lucas Baez, un chico que sabe dar muchas batallas, uh -huh. pero que también está recibiendo bastante castigo. Y tendrían que rever también eh, eh, un poco los aspectos técnicos de, de Lucas Baez quien recibe, para mi criterio, demasiado castigo. Sí. Eh, también eh, se enfrentó en la categoría Super Gallo el invicto Bonarense y Leandro Esperante, eh, quien le ganó por nocaut técnico tras dos asaltos a Alvin Arrué. Y por último, en peso ligero el santafesino Jacinto Gorosito empató con Diego Chávez. Con Diego Chávez. Eh, estuve leyendo oxeoplaneta.blogspot.com. Eh, ¿Pero usted deja comentarios? en Jorge, el, no Me tiene no, que dejar no, comentarios eh, audio, porque si no le, sí, sí, le, le, me, me parece que lo, sí, lo voy a escrachar en el blog ¿eh? Jorge El Travieso Arce Versió por no cago en cuatro Al sudafricano Nongaji y, y digo El Travieso Arce Qué boxeador Qué boxeador enorme ¿eh? Qué, guerrero, qué, qué guerrero del ring Qué guerrero del sí, no. ring ¿Cómo? En General la Lavalle hay cita este viernes también. ¿En dónde? En General la Lavalle. General la Lavalle, sí señor. Sí. Yo vi la a ficha ver. ahí de Boxeo Planeta. Vamos por... Sí. En Super Gallo, Consejo Mundial de Boxeo Latino, Sergio Ariel Estrella va a enfrentarse ah, a claro. Santiago Aguaglione. Sí señor. Y Sebastián Daniel Rodríguez, Lucas Carranza, por el título Sudamericano Gallo. Es que este fin de semana tenemos mucho boxeo. En sí. Combat Space también eh, tenemos velada. Esto va a ser... Eh, a ver, sábado primero de octubre, Silvester... Versus Proxca Título mediano Vacante Ebu No sé qué, qué nomenclatura es esta Pero bueno, también va a estar combatiendo Por el título Mundial Crucero este, En Federación Internacional Ajá. de Boxeo Cunningham, eh, Con Hernández Y también estará combatiendo Murat con Campillo Título Intercontinental Medio Pesado Fib Campillo Quien le, eh, bueno, le robara el título Le robara Eh, hablando boxísticamente, sí, sí, boxísticamente eh, sí. Arriba del ring Al Piguaray en Sun chales sí, sí. Esto eh, lo va eh, disculpa sí, William, por favor. Luis eh, Esto va a ser primero de octubre Lo va a televisar Combat Space en vivo y en directo Desde Alemania A partir de las 15 horas Quería hacer esta referencia porque siempre esperamos Combat claro. Space a la noche Y esta vez lo tenemos a las 3 de la tarde A la, tarde. A la noche tenemos Teice Sport Le doy, el, le doy las peleas. Sí, Sedem número 2 de, de casero. Fernanda la camionera alegre. Pondrá en juego por tercera vez su faja super ligero. Versión Organización Mundial de Boxeo ante la colombiana Enisel Huracán Pacheco. Pelea pactada a 10 vueltas. También estarán, eh, bueno, eh, combatiendo Ricardo Quiñones. Enfrentará a Miguel Barrio Nuevo, categoría Super Welter. Diez, uh -huh. eh, seis asaltos. Ricardo Villalba combatirá con Marcelo Miranda, categoría mediano. Eh, que me gusta ver la categoría mediano. Ahí se está viendo poco en el boxeo eh, nacional, sí, categoría mediano. Uh -huh. eh, teníamos un buen prospecto, como era el Chacarelo Haiglant. Y de lo, lo, vi, de muy, lo vi muy mal. En sus sí. últimos combates me parece que ha bajado mucho su rendimiento y realmente no, no, no tenemos... Eh, como supimos, en una época teníamos a Marcos Díaz, Mariano Carrera, Héctor Alertillero Velasco, eh, Ramón Brites... Se pinchó bueno, la categoría. Sí, se pinchó la categoría y qué categoría que le... Bueno, siempre eh, se pucha, le dijo la vedette, la, del más, del la vedette del boxeo. También eh, cerrando ya esta información, va a televisar eh, a partir de las 23 horas eh, Teice por Eh, también en, la ulti, en el último combate Estará combatiendo Alberto Guzmán Enfrentando a Rubén Ponce Categoría pesado Cuatro vueltas eh, Sergio Maravilla Martínez Y Baker, Uno debería haber visto Y deberíamos tener Un, un informe mucho más abundante Acerca de las características boxísticas Del palmarés eh, de, de, Del contrincante de Sergio Maravilla Martínez Nos sostenemos ...en el hecho de la capacidad indiscutida... ...de nuestro compatriota del oriundo de Quilmes... Eh, ...en principio pinta como un combate accesible... ...pero sí. no creo que sea fácil. Quería decir eh, respecto de eso... ...uno nunca trata de, de desmerecer a ningún boxeador... Uh -huh. ...pero me parece que como decían, recién decíamos... Del, ...del ruso radicado en España, Petrov... ...que no era rival para Maidana... ...me parece que el boxeador eh, inglés... Eh, ...no está a la altura de Maravilla Martínez... ...estamos posicionando a Sergio Maravilla Martínez... ...hoy por hoy entre los tres mejores boxeadores... ...libra por libra... Sí. ...junto a Manny Pacquiao, Manny Pacquiao... ...y al mismísimo Floyd Mayweather... Sí, ...y me parece sí. que... ...ojalá se haga un lindo combate... ...el boxeador viene invicto... ...pero Ajá. me parece que el quilmeño... ...y como dijo sí, Pablo Sarmiento... ...aquí, en Boxeo Ajá. Planeta... ...dijo que Sergio se estaba preparando... ...como nunca eso es lo que me llama la atención, siempre ellos dicen eh, se está preparando como nunca, qué, como qué, qué bueno eso de cuando nunca, nunca se mira para atrás, siempre pensando de que este combate hay que ponerse de la mejor manera y estamos hablando de que quizás sea eh, un, eh, un rival de segundo orden, sin desmerecer a, a nadie pero me parece que este boxeador es, eh, es accesible para Sergio Maravilla Martínez quien dice estar listo para combatir en las 150 libras y enfrentarse al mismísimo Manny Pacquiao. Programa número 55, Luis. Sí, señor. Lo dijimos al comienzo del programa. Dice, de este... dice Gustavo. Gustavo. Eh, que le gustó mucho la nota con Luján. Ah, qué bueno. Y aprovecho para mencionar que lo que vos estás haciendo como hincapi, un hincapié importante sí. es la última parte de las declaraciones de Sebastián Andrés Luján. Que él también quiere más. Que le parece que todavía le falta dar más. Y bueno, esa es la, la sangre del guerrero. Es la sangre del guerrero. Déjame eh. que antes de... Gracias, de... Gustavo. Un abrazo eh, para vos. El abrazo grande también a, a Gustavo Filoyente. Eh, te decía, Luis, eh, ya cerrando eh, este programa número 55, hubo sí. una información que la vamos a estar desarrollando en el próximo programa. El boxeador Casiano Jiménez, el día 10, eh, peleó y perdió por Nocao. ...y una información que volvió a combatir en el 17 en, en Córdoba... ...fue noqueado sí. en Gualeguaychú el día 10... Eh, ...prestame atención a lo que te digo porque esto... ...y el 17 vuelve a combatir en Córdoba perdiendo por puntos... ...es decir, pierde por nocaut. ...y a 7 días ya está combatiendo de nuevo... ...es algo que reglamentariamente no se puede... ...y sin embargo... Eh, sa eh, salió en, en, en BoxRec eh, Todo lo, lo, lo hemos visto Y sin embargo vuelve a combatir Estas son las cosas que tenemos que decir En el boxeo Y no que por ahí se hile fino en alguna otra cosa O se suspendan eh, festivales Por, por alguna, alguna cosa menor, menor y, y dejen claro. combatir a, Aquí también en Rosario Vino un boxeador que tenía Más de tres peleas perdidas por nocaut En el año Y volvió a combatir ¿Eh? Cuidado con eso, no nos hagamos los tontos, los que organizan boxeo, los que, los que tienen intereses formados alrededor de algún festival. ¿eh? Eh, protejamos al boxeador, muchachos. Eh, es lo que estaba, hay que cuidarlos. Es lo eh. que estaba hablando con la nueva concejal que, que va a tener ahora ah, ¿sí? el Partido del Proceso Social hace una semana atrás. Eso es lo que me gusta eh, de usted, Parpaceli, que no se calla con nadie. Con, con la... los concejales, con usted que tiene acceso... Eh, a diferentes eh, directivos me gusta que, que, Alfreda, que defienda al boxeador al Alfredo Curi eh, me invitó a una cena eh, con estaba Héctor Caballero y bueno, la, la que sucede la, la, la señorita que sucede a Alfredo Curi me dijo que íbamos a compartir un café para que le cuente cosas alrededor del boxeo, a ver si se puede hacer algo para mejorarlo, apoyarlo este, e indudablemente humanizarlo eh, todo lo que se pueda recordamos los ganadores de esta edición número 55, Horacio Espinosa La gentileza de Thompson y Williams, José Luis Coyani, la remera de Olimpia Deportes, y el miércoles anterior, el ganador de la remera de Olimpia Deportes fue el señor Ramón Romero. Que la pase a retirar entonces. Que la pase a retirar entonces. Eh, me voy porque tengo un ventilador y se lo tengo que llevar a casa a su nino a Jorge para que me lo arregle ayer en Montevideo 874. Esto ha sido todo por este miércoles. Edición número 55 de Oxoplaneta En 88.9 Radio Gran Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Un abrazo para todos ustedes. Se despide mi amigo Damián Casino. Bueno, muy buenas noches a, a todos los oyentes y a la gente que apoya Boxeo Planeta. Eh, vamos por el número 56. Gracias por todo. Hasta aquí Boxeo Planeta. Nos encontramos el próximo miércoles 8 de la noche y siempre por Radio Gran Rosario 88.9 MHz.